Comienza la cuenta regresiva. Estás por ingresar a un nuevo estado.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 Buen día, buenas tardes, buenas noches o buenas, cuando quiera que nos estés escuchando. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un nuevo programa de Dance Nation, la nación de la música. La nación donde bailamos con esos hits que inundaban las pistas de baile, que nos hacían mover la patita, claro. O muchas veces acercarte hasta la cabina del DJ, hacerle señas, decirle, hey, yo acá, ¿me anotás qué es esto? ¿Qué es esto que estamos escuchando? Y él te anotaba y quizás ibas a la disquería, comprabas ese maxi. Te gastabas una fortuna y tenía tan solo dos canciones. Bueno, nosotros hoy acá no tenemos tan solo dos canciones, tenemos muchísimas canciones a lo largo de la próxima hora. Este programa es presentado por República Hosting, es quien te acerca a la música dance y es tu lugar en internet. www.republicahosting.com, quien hace posible que nosotros podamos llevar hasta tu radio esta hermosa música que tanto nos gusta y que tanto nos hizo mover durante nuestra adolescencia. Y si hoy sos joven o adolescente y querés descubrir la música que bailaba tu viejo o tu vieja, Bueno, ahí, vamos ahí con esa. Hoy tenemos de todo: formas, colores, tipos, años, nombres. Y hablando de nombres, en la locución institucional está el señor Alejandro Basoler y Matías Picayo, que soy yo, en la musicalización y conversando un ratito con vos. Todos preparamos este hermoso programa para que la p a s es bomba. Pero sin dar demasiadas vueltas, nada más que para bailar, arrancamos una nueva emisión de Dance Nation, la nación de la música. Major, La nación de la música Dance Major. Comenzaba s u p e r fino el programa del día de la fecha con esos ritmos latinos que siempre nos gusta escuchar. Esto era del año 1999, era Negro c a n cada vez que te veo. No, dance Major. Da da dance Major. La nación de la música. Te Dije que en el principio del programa de hoy íbamos a tener algo de eso que tenía que ver con lo latino, con esas cositas lindas para bailar. Bueno, en este caso, s t o d Terry remixando a Afro Medusa, excelente canción en Dance Nation, sonando fácil a. ダンスメイヨンンダンスメイヨンンダンスン Dance es Presentado por República Hosting, tu lugar en Internet. www.republicahosting.com. Dance D -d -d Dance Nation Nation Dance measure. To buy, I go Maya, to buy, I go Maya, to buy, I go Maya, I go under the dance measure. Y la versión original de este tema en realidad pertenece a Snap. Justamente el tema se llama Cult of Snap. Pero los italianos, siempre rápidos, hicieron una versión cover de este tema que se incluyó en varios compilados y terminó siendo la que más picaban los DJs en las pistas y la que más recuerda a la gente. Y esto es lo bueno de trabajar con los Maxis. Con un tema tan escuchado como este, nosotros decidimos poner otra de las versiones de este gran tema: el Simba Groove de High Power, Cult of Nap. Atravesando la barrera del sonido. <risa> da, da, da, dance n a t i o n ¿Y es que acaso yo acabo de mencionar a Snap y ustedes creían que no iba a poner Snap? No,、oh, ¿cómo que no? Por supuesto. Adelante. Dance men's room.、Yeah. te dije antes, estábamos escuchando a los Snap, que es un proyecto alemán de Eurodance creado en 1989 por los productores Michelle Music y Luca Ancilotti. Este tema que estábamos escuchando de 1992, Read o Misa Dancer, llegó al puesto número 1 del UK Single Chart, mientras que en Estados Unidos llegó al puesto número 5 y en Alemania también al puesto número 1, mientras que en Suecia ocupó el puesto número 2. Era Snap. Rhythm, Elsa Dancer. Pero ahora nos metemos como siempre nos gusta, estando en Europa, pero en la movida de Valencia y de Ibiza, que siempre nos traen esas cosas hermosas. Dance Major. Esto es un descontrol. Dance Major. Se los come todo. Dance in Nature.、If、you look at, look, at, look at me, I want to take take, take you. If you look at, look, at, look at me, I want to get get, get you. Last night the DJ made me feel the sexy sound and sexy music. Dropped the beat inside of me. Last night the DJ, look at the beat. Get up, get up, get up, and kiss me, get up, get up, get up. and Sonido vinilo eran los Bravo Andy J con una versión extrañísima y muy difícil de conseguir. Que casi te diría que solamente podés escuchar acá en Dance Nation, la versión en inglés o la UK version de Sex o Sentido. Era el sonido de Valencia, el sonido de España. Era Bravo Andy J en Dance Nation. Dance Nation. Coño, ¿cómo te, te, te dije, te digo tú qué tal? La nación de la música. Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en Internet. www.republicahosting.com. Their lives a g a i n Their lives full of s p r t Their lives again. Es un proyecto de música house británico de Glasgow, Escocia, creado por el productor, DJ y vocalista John Raid. A principios de los años 90, la banda Nightcrawler se formó como una agrupación pop más i n f l u e n c i a d o por el soul y el funk. Que contó con el vocalista John Reid. La banda firmó con el sello i c e l a n d Records y lanzó su sencillo debut, Living Inside a Dream, que no logró ningún éxito comercial. Luego la banda decidió lanzar su segundo sencillo, Push the Feeling On, que tampoco logró llegar al top 40 en la versión original. Más adelante, en 1995, el MK, reversión de la versión original, llegó a conquistar los charts, posicionándose en el puesto número 3 del Reino Unido. Era Nightcrawlers, la versión 97. 何でしょう Dance and m a s o r Dance and m a s o r Para todos los nostálgicos nostálgicas, les comento que Sony anunció que sí, ya es un hecho, volvió el Walkman. En su versión moderna, por supuesto. Este ya no tiene para cassettes, olvídalo. Si venías guardando los cassettes, no los guardes porque acá no se pueden poner. Lo que sí tiene este aparatito es una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, conexión Bluetooth, Wi-Fi, que te permite conectarte con dispositivos móviles, además de con auriculares. Puede usar auriculares con cable, pero también auriculares inalámbricos. Una memoria de 128 GB que te permite almacenar más o menos 8.000 canciones. Y si no, la posibilidad de expandir mediante tarjeta micro SD. Hasta ahora lo que me están contando no es ni más ni menos que un teléfono celular.、Eh, este nuevo aparato. Si bien、eh, refleja en estética lo que tenía que ver con el viejo aparato de Sony, también en la pantalla puede poner la imagen de un cassette rodando, pero no puede reproducir un cassette. Ahora bien, lo que no estaría entendiendo es por qué yo pagaría la friolera de 400 euros para comprar un aparato que es igual a mi teléfono celular casi de gama baja. Bueno, son cositas hermosas que dispone la gente de Sony para quienes tienen dinero y no saben qué hacer con él. ¿Realmente 400 euros para tener lo mismo que tenés en un teléfono celular? Deja, yo sigo usando mi viejo Sony Walkman que tengo por ahí tirado. Si es que puedo comprar las pilas. Claro que sí. Estás en Dance Nation, este radio show que te presenta música como esta. Dance Nation. ¿Y e s t e l o tuviste en el Walkman? No, yo creo que l o habrás tenido en el Dickman. Sí. The f o p been a long time. Been a long time. マジで レンレンレンレンレンレンレンンン Durante la ola de éxito del grupo Ace of b a s e su miembro y productor Jonas b e r g r e n inició el proyecto Jackie D'A. En 1994 escribió los textos y música con John Ballard. Las canciones van en el mismo estilo de Ace of b a s e Como cantantes contrató a Linda Schoenberg y Marie Kunsten. Ese mismo año sale a la venta su primer álbum de estudio titulado Pride, que contiene los primeros sencillos. Show Me Love, también interpretado por Ace of b a s e pero más adelante, en el año 2002. Y I Saw You Dancing, la canción que estamos escuchando. En este momento, y que fue el más exitoso del grupo. Y ya que estamos escuchando a un subproducto de Ace of b a s e ¿por qué no escuchar a Ace of b a s e ダンション。 Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en Internet. www.republicahosting.com And trying to get down to the. <laughs> from disco to disco, town a p from town, everybody is trying to get down. <laughs> Somebody else sing it. It's <laughs> <laughs> <laughs> <Did> easy. <she sing? laughs> <laughs> yeah. From disco. It's hard. Okay. <coughs> no, <coughs> no way up. w h i r l p o l Production fue una producción de música house proveniente de Colonia, Alemania, fundado en 1991. Fueron conocidos por su único y experimental sonido que dio forma al estilo de bandas como Sensorama o Ego Express. Su gran hit e i c o n o el que estamos escuchando, From Disco to Disco, fue todo un éxito. En el verano de 1997 estuvo número uno durante nueve semanas en Italia. Para ya ir cerrando el programa del día de la fecha, pero solamente el día de la fecha, escuchamos entonces la versión extended de w h i r l p o l Production. Action. From disco to disco. n o w check it dance out. Dance major. The dance major. La n a c i ó n de la m ú s i c a The dance major. The dance major. Y mientras s u e n a el último tema del día de hoy, a mí no me queda más que despedirme. Primeramente, agradeciendo a la gente de la emisora que nos pone al aire, que acerca la música dance hasta tus oídos. También agradecerle muchísimo a la gente de República Hosting, que es tu lugar en internet y quien facilita los medios para que este programa pueda salir al aire. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro v a Soler en la musicalización y charlando un ratito con vos. ¿Quién te habla? Matías Picayo. En las redes me encontrás en Instagram, matupicayo. Me despido. Hasta el próximo Dance Nation. Chau. Hasta la próxima.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 República Hosting, tu lugar en internet, www.republicahosting.com